Begiatara Etxe bizitzaren aldeko borroka Katalunian, Herri mugimenduen Lubaki berri Izenburu horrekin Pasadanotxailaren sortzian Itzaldi mahaien gurua egin zuten errondoko hauso etxean Ibarreko landan Horain ospitaleteko sindikaiogaterz eta apoblesekeko sindikade barri izan genituen euren esperientziak kontatzeko. Oraingoan diogu, izan ere errondoko negindakoa esperientzia hau, ziklo baten baitan kokatu dezakegu. Kataluñan azken urteotan etxe bizitzaren aldeko borrokak hartu dituen formak, eta ondorioz erremugimenduarentzako hartutako zentralitatea, zenbait ekimenetan jorratu izan dugulako azken hilabeteotan. 2000 eta emeretziko abenduaren amaseian eta amazazpian Bartzelonako lehenengo kongres d'habitatxa izan zen. hainbat hitzaldi, tertulia eta tailer jorratuz. Urtarrilaren hasieran galdakoko elkarraguntza zareko ekantolatu zuten itzaldia. Komantxek ere urtarrila erdi aldera kafeta bat egin zuen. Portugaleteko eskubidezo zelen bulegoaren esku hartzearekin. Eta horrengoan, errondoko auzoetxean izan daik imena. Irola irratia zaiatu gara leku hauetara aurbildu eta materialen bat grabatzen. Edo parte hartzailekin elkarrizketatxo bat egiten. Beti ezin izan gara egon. Baina zorionez, errondoko hauzoetxeko lagunek ekimena grabatu eta helarezi egin ziguten, irratian emititu eta difusioa biderkatzeko. Hemendik, ezkerrak luzatu nahi dutzu egu, ba, gure konplize hoi. Zuek barik material baliotxu hau galdu egingo gozalako ezte barik itzaldia gazusten zaitu eztegu. Kataluñoan Itxe Bizitzaren aldeko borroka ezagutu eta ikusteko esperintziak. Itxe Bizitzaren eskubidearen defentsa antolatu beharra dago. Erremugimenduaren lubaki barria da. Bueno, eskerrik asko primero, Ah, por habernos invitado siempre es un placer como poder compartir pues nuestra nuestra experiencia acumulada a lo largo de, de estos últimos años de lucha en el, en el campo de la vivienda y, y venir aquí y poder compartirla con vosotros es, es un placer ah, bueno primero nos presentamos un poco yo soy kim soy del sindicato de ayudates sindicato de inquilinos de, del hospitales de, de llobregat que es una ciudad así como anexa a, a barcelona Y bueno, el colectivo en el, en el Hospitalet tiene apenas dos meses y antes sí que estaba en el Sindicato de, de Inquiliones de Barcelona desde que empezó hace un par y casi tres años. Y yo soy Pepa, eh, estoy en el Sindicat de Barri de Poblasec, que es un barrio de, de Barcelona, cerca del centro, pero no, no en el centro de la ciudad. Y llevamos allí desde el 2015 aproximadamente con este sindicato que ahora se está centrando en temas de vivienda, pero que, que quería abarcar más temas a nivel de barrio y que después ya os contaré mejor. Y empezar al kim Vale, la idea un poco, o como hemos organizado la charla, era situando en un primer lugar como la cuestión de, de la vivienda, a, ni, no, a nivel como objetivo de qué condicionantes hacen que la cuestión de la vivienda pueda ser un, un elemento en torno al cual organizar a, a algunos sectores de de la clase trabajadora a luego ligarlo ligarnos estos elementos objetivos como un poco el desarrollo de, del movimiento por la vivienda en cataluña y que ¿no? qué potencialidades o qué rasgos o qué características tiene o vemos nosotros que que, bueno, que es importante como recoger y, y como no y poder venir aquí a compartir Y luego por último contaros un poco el desarrollo de estos últimos años con lo que ha sido el, el primer congreso del primer congreso de vivienda de, de, de cataluña que ha sido como un espacio de encuentro de todo el movimiento por la vivienda y bueno ¿no? como compartir esa experiencia también con vosotros ¿no? como a nivel de presente y futuro de, del movimiento la idea es que la charla no sea muy larga como y, y tener bastante espacio para luego preguntas o discutir como algunas de las hipótesis que, que manejamos y que sea un poco un poco más entretenido igual que, que escucharnos todo el rato o también para ver pues ¿no? cosas que no habíamos hablado que sobre las que queráis profundizar y demás vale si no hace como una señal o algo y, y tal vale um, bueno en primer lugar o por qué porque está porque esta movida ¿no? con, con la vivienda o de dónde sale el problema de la vivienda y por qué porque decidimos cómo organizarnos o darle una cierta centralidad. no o sea, El problema de la vivienda no es que sea una cuestión nueva en, como en el movimiento obrero tal, como desde que ha habido movimiento obrero ha habido luchas en torno a la, a la carestía de la vida y a, y a los costes de vida no simplemente ligados al salario estricto, sino como salario indirecto y demás y, pero sí que En el estado español tiene como una serie de, de particularidades que creemos bueno, ¿no? que, que hacen o que lo sitúan en un, en, un, en un espacio no sé sí, si privilegiado pero bastante central uh, para organizar a, a, la, a la clase um, primero porque como en lo que hace el, como el último como el, el circo el ciclo así como largo de de acumulación capitalista en el estado español ha estado centrado desde como mínimo desde la reconversión industrial y en especial no como desde el 92 o así hasta hasta que estalló la crisis en el 2007 en, en el suelo y en la y en la vivienda ¿no? y ha, ha sido como ese elemento de de ser como un pilar de, de, de la acumulación lo que ha implicado que luego la repercusión que tuviera eso ha sido gran escala no durante El modelo un poco de, de vivienda en el estado español o la configuración del modelo arranca mucho más atrás ¿no? en el terdo franquismo con la idea esta de, de fraga de la propietarización un poco de, de los trabajadores y del acceso de la no que el acceso a la vivienda siempre fuera a través de, de la propiedad básicamente no por una cuestión subjetiva al final no si la gente como con implementar esta cultura De, de, ...de la propiedad, ¿no? Esto después del 92 se, se dispara, ¿no? Con la liberalización del suelo... Con, ...con la entrada como del capital financiero... ...de las hipotecas a esto... ...y salta por los aires eh, en el 2007, ¿no? Hasta ese momento, como había sido un consenso fundamental, ¿no? Como que el acceso a la vivienda era casi lo normal, ¿no? Como por la vía, lo normal era pues hacerte una hipoteca... ...y demás, y eso salta por los aires... Por como las contradicciones internas que, que, que tenía porque no se demuestra pues que no es un modelo realmente que pudiera hacer frente como la, al conjunto de necesidades de, de la clase trabajadora para acceder a la vivienda y, y, y se pone de manifiesto ¿no? con los no sé casi un millón de desahucios de que habría habido en el estado español estos años pues que Que, que era un modelo que realmente no se vendía un modelo como en el que todos somos iguales todo el mundo puede acceder como a alguna vivienda en propiedad y tal y se ha mostrado que era mentira simplemente no era una forma concreta para, para acumular capital a través de de la financiarización de, de, de este aspecto de, de la vida entonces no nos encontramos en pero también es fundamental como entender como lo que ha sido como la estrategia del capital para recomponerse de la crisis que ha vuelto a, a ser a través de la vía de re, a generar nuevas burbujas en torno en torno a la vivienda ¿no? después de la crisis no pues lo que esto ya lo sabéis simplemente es como un repaso sí súper rápido no se monta sare como para sostener un poco todo ese stock gigante que se han quedado ...como los bancos de, de stock inmobiliario que no se puede vender y que por lo tanto no es como un peso muerto y que cargan y para poder como deshacerse de él y, y capitalizarse y demás ¿no? con esto llegamos un poco a, al 2013 que es como el momento un poco de, de volver a, a montar otra otra burbuja inmobiliaria no otra burbuja inmobiliaria que empieza un poco con la turistificación y así en, en a los centros de, de algunas ciudades y demás, pero que rápidamente se desplaza ¿no? de, de la turistificación y del alquiler como vacacional turístico a, al alquiler convencional y luego incluso no a partir del 2017 y así con un repunte de, de la construcción de bueno, de la compraventa de segunda mano y luego al final de todo de, de, de la construcción de, de obra nueva. ¿no? Es verdad que no están las características de que estaban en los 90 o en los 2000 porque la gente no tiene capacidad como para endeudarse y eso como limita las posibilidades de este nuevo de este nuevo ciclo, pero sí como no que ha centrado un poco la cuestión de la burbuja del alquiler y de cada vez el acceso a través de formas de más vivienda, de subarriendos, de alquiler de habitaciones y demás como una cuestión mayor uh, de esto, no, además todo esto como es como muy claro que se cocina como políticamente la posibilidad, no solo por el rescate de las Areps, sino porque luego pues se modifica la ley de arrendamientos urbanos para acortar los contratos, con lo que favorecer la rotación de los inquilinos y permitir que la escalada de precios sea mucho más rápida. Se crea la figura de las socimis en el 2008 y en el 2012 se reforma para como evitar que paguen impuestos, con lo que contributan al 1%, con lo que prácticamente no es como aumentar de manera virtual los beneficios de de un sector uh, y demás y luego lo último ha sido no pues todo eso tanto la Sareb como como los bancos deshaciéndose por lotes de de todo ese stock inmobiliario y vendiéndolo pues, a, a fondos de inversión, fondos buitre, lo que se les se les ha llamado para para bueno, como relanzar, ¿no? en ese, en este ciclo de más. Además, hay que pensar como esto se por qué por qué esta llegada de los fondos buitre y no que, que esto hay que como enmarcarlo como en un contexto como global de, de la crisis histórica de, del capitalismo ¿no? del estancamiento un poco del, del crecimiento de la tasa de ganancia desde desde los 70 y lo que nos encontramos después de la crisis es que bueno estamos ahora a las puertas de la siguiente un poco pero hay un montón de capital circulando por el mundo que no tiene sitios a los que a los que, que invertir y es casi a través de de este tipo de negocios como las rentas inmobiliarias o demás ¿no? y a la explotación ya no dais y no hay que acudir a, a, a formas como rentistas de, de extracción de la riqueza para, para poder como mantener ese ese nivel ¿de acuerdo? entonces um, bueno no, la situación con todo esto a partir de 2015 2016 ya llega bueno, se, se dispara como a un nivel alarmante no y afecta como a un conjunto, ya no es que haya un pequeño porcentaje de la, de la población que esté como excluida de, de esa posibilidad de, de acceder al mercado hipotecario, sino que uno, el mercado hipotecario ha saltado por los aires y toda la gente que en un momento ha accedido a la vivienda a través de él ya no puede y dos, que toda la gente que... ...estaba accediendo a, a la vivienda a través de, del alquiler y demás... ...también se ve excluida... no ...empiezan todas estas dinámicas de destrucción de los barrios... ...de destrucción del tejido comunitario, de desplazamientos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces, uh, con esto lo que nos encontramos es que... ...es interesante como plantear cierta centralidad... ...en la cuestión de la vivienda, primero porque... Es un bueno, ¿no? en, en el caso de barcelona igual es ma, m, incluso más claro que, que en otros lugares porque no la mitad pero casi el 40% de las personas que viven en barcelona viven de viven de alquiler y, y demás um, pero lo que nos ha demostrado un poco la experiencia del movimiento esto lo contar ahora pepa y tales ¿no? como durante estos años primero a través de la experiencia de la paz pero después a través de muchas de, de todo el resto de experiencias que han seguido nos encontramos ¿no? con que gracias a esto ha sido como posible como llegar a determinados sectores de la clase trabajadora que estaban o, o directamente excluidos de del mercado de trabajo con una relación ¿no? como muy parcial, temporal y, y demás con lo que era difícil organizarlos y a través de este sindicalismo de esta forma como de sindicalismo social conseguimos como como organizar y demás y en segundo lugar que tiene sentido como estratégicamente plantearse organizar la gente en torno a la vivienda porque está siendo una de las estrategias fundamentales aparte no de la de simplemente pues aumentar la, la explotación directamente no y lo vemos ¿no? como la sub, ¿no? subida de horas extra el retroceso en las reformas laborales la parcialización del trabajo y así pero otra de las estrategias del capital ha sido pues atacar a ¿no? vía las rentas inmobiliarias a a nuestros salarios ¿no? de hecho en cataluña ahora está casi el, la mitad de la renta familiar se destina a la vivienda con lo que es una parte muy grande de, de nuestro salario el que el que nos roban por ahí por lo tanto tiene sentido plantearse que, sea, que ese sea un espacio estratégico para pelear por una parte de, de este salario indirecto de ¿no? este sí, el salario social yo creo que no pasa Vale. Eh, bueno, pues como bien Kim ha explicado, ahora mismo el movimiento por la vivienda tiene mucho sentido en Cataluña y por eso creemos que por el contexto que ha explicado que está funcionando mucho y está siendo bastante exitoso explicaré también un poco el contexto del movimiento en sí, desde el estallido de la, estallido de la crisis hasta ahora para que entendáis un poco dónde nos situamos y tampoco vayáis muy perdidas por las que no conozcáis la realidad del movimiento en Cataluña Eh, bueno, como también ha mencionado, en 2008 o así, a partir de la crisis, surge la plataforma de afectados por la hipoteca a nivel de todo el Estado español, pero en Cataluña también, y hace una apuesta que, que sale muy bien, que coge mucha refer referencialidad y va acumulando una experiencia que ahora mismo tiene un peso muy importante, pero también tiene sus limitaciones porque la mayoría de las plataformas afectadas por la hipoteca se centra excesivamente en la parte institucional o de resolver las cosas a un nivel como a, a muy corto plazo y quizás no con una perspectiva más allá como de construcción de movimiento popular o algo así, ¿no? No todas las paz no no quería generalizar, pero generalmente la tendencia es esta. Entonces, Aproximadamente en el 2015, por diferentes factores que no están muy pensados, sí que hay algunas ideas y algunas apuestas, pero en verdad sale un poco por diferentes motivos, empiezan a surgir diferentes apuestas eh, como de sindicatos de barrio, sindicalismo de barrio social, de vivienda, se le puede decir de diferentes maneras, que tienen una apuesta mayoritariamente como mucho más arrelada al, al territorio, muy local y sobre todo en el contexto de Barcelona, donde había solo una plataforma para toda la ciudad, empiezan a surgir pues colectivos de barrio. Y aparte, pues después con la burbuja de los alquileres que ha explicado el kim también, en el 2017 surge un sindicato de inquilinas, que al principio es como de Barcelona, pero que después coge como un nivel más de Cataluña y que va creando sindicatos de inquilinas en diferentes ciudades de toda Cataluña, que creo que ahora son como ocho, ¿no? Así, aproximadamente. Este sería un poco el contexto del movimiento a ahora mismo. Eh, y ahora yo os explicaré un poco, pues, algunos puntos clave o, o ideas fuerza de, de esta apuesta de, del sindicalismo de vivienda o social, como, de barrio, como lo queráis llamar. Tampoco tenemos una idea muy concreta, también porque no viene de una reflexión colectiva y una apuesta, vamos a hacer esto en todos los barrios y como súper organizada y pensada, sino que a partir de las experiencias más locales se va generando esta idea que ahora voy a explicar y las reflexiones vienen a partir de lo que ya hemos hecho y no tanto por una apuesta así como super pensada y fría. Por un lado, eh, todo está muy ligado también a lo que ya ha explicado él, pero bueno, intentaré no repetirme. Por un lado, es esta idea de hacer política desde la vida o desde las necesidades concretas de la gente. Eh, quizá es una cosa que nos puede sonar del feminismo, por ejemplo, bueno al menos a mí, o de muchos discursos que, que llevábamos teniendo, pero creo que hasta el momento de ahora no habíamos como conseguido eh, realmente hacer política desde ahí. Y entonces, con el tema de la vivienda y también por la centralidad que coge con el capitalismo, como ha explicado el Kim, Hace que mucha gente se, se acerque y, y hacer política desde una necesidad de la gente, de es una cosa social, es muy extendida, la mayoría de gente tiene problemas con la casa, con pagar un alquiler o con el que le renueven, con poderse quedar en su barrio, eso hace que, que, que podemos podamos aglutinar a mucha gente alrededor de esta, de esta lucha. El segundo tema sería eh, el arregl, arreglamento el arraigo al territorio o al barrio o, o al pueblo depende de la realidad que es como ciertas apuestas o ideas que muchas teníamos y que con esta con esta lucha hemos podido llevar a la práctica de una manera más real y, y profunda y con una idea básica como de luchar para que la gente se pueda quedar en su barrio o de donde es eh, y que marca también un poco una diferencia con, con la apuesta quizá de la, la paz La tercera sería, como la más importante, yo pienso que es llegar a las vecinas, llegar a, la, a las clases populares, llegar a, a la gente de la cual tanto hablamos desde los espacios militantes y no solo llegar a ellas y como huir de, de hacer política o acciones meramente de agitación o que se quedan en, en poco recorrido, sino organizar a la gente y organizarte con la gente, ¿no? como que creo que esto es una idea muy importante y por eso estamos yo creo que tan motivadas o dándole vueltas a cómo puede seguir esta lucha mmm, como ampliándose o creciendo porque por primera vez pues estamos codo a codo con, con la gente de nuestro barrio, con las clases populares y eso. Eh, Otro elemento importante qué hace que, que funcione este movimiento y que hemos visto que tanto las paz que funcionan, los sindicatos de inquilinas, los sindicatos de barrio, todas eh, tenemos muy en cuenta. Es el tema de generar una comunidad que vaya más allá del propio colectivo. Eso significa, pues, eh, construir o alimentar una comunidad de lucha que va más allá de la propia lucha por la vivienda. Por un lado, con los vínculos, entendiendo que son súper importantes, haciéndote amiga de la gente. Um, por otro lado generando estructuras ya más pensadas, estructuras populares que contribuyan a esto y que contribuyan a que la gente se quiera quedar más allá de, el, de su problemática por la vivienda. Eso significa pues que en la mayoría de, de colectivos de vivienda en Cataluña tenemos otros colectivos eh, totalmente vinculados, como pueden ser red, red de reciclaje de alimentos, gimnasios, escuelas populares para los chavales, escuelas populares de deportes, grupos de autodefensa grupos de fútbol, muchos grupos de mujeres, etcétera, etcétera. Un poco dependiendo de las ganas y la necesidad del sitio. Eh, por otro lado, es muy importante también una cosa que puede parecer muy simplona, pero que es básica para, para que esta lucha funcione o es lo que hemos visto, que es el tema del discurso en entendedor, hablar para que la gente te entienda y no desde los códigos tan militantes que estamos acostumbradas a tener. Eso significa pues, huir de, del dogmatismo y también asumir bastantes contradicciones o, o una tensión entre sí jugar con las contradicciones y ver cómo puedes sí, manejarlas. Por otro lado, sería… Ay, y la última sería como el tema de… bueno, no, me faltan dos. Es que esto no es como una cosa. bueno Que quería Es que hemos apuntado una cosa que no sé cómo explicarla, pero como que también la reflexión esta de de cómo estamos consiguiendo hacer esta lucha con la gente, también cambia tus maneras de, de hacer política, por lo tanto también te cambia a ti. Y para mí es algo muy importante, que antes lo hemos dicho y, y decíamos, bueno, lo vamos a soltar aquí. Como que al final no es solo que cambie tu manera de hacer política, sino que también te cambia a ti y te cambia tu vida no también. Y bueno, no era una cosa pensada, pero es compartida con toda la gente que estamos en esta lucha y creo que es significativo. Y la última sería, pues no quedarnos solo en lo defensivo o lo local y así, sino también en lo local también, pero no solo en generar nosotras el conflicto, estar en el conflicto, ser proactivas en ir a buscar conflictos, organizar a las vecinas, aunque esto hasta el momento del congreso estaba un poco limitado o había algunos colectivos que lo hacia, hacían más y otros sabían que era importante, pero al final la dinámica local pues hace que sea difícil. Entonces con esto pasaría a explicaros un poco... Eh, por qué surge la idea o la necesidad de, de hacer un congreso de vivienda de Cataluña. Eh, esto se sitúa más o menos hace dos años. Como que se ven, de este movimiento que explica ahora tan tan potente y tan guay, pues también se ven sus limitaciones, obviamente, como en cualquier lucha, y sobre todo serían tres. Por un lado, la el, el marco excesivamente local que, que está tomando esta lucha y que a veces, pues te quedas como un poco atrapada ¿no? en, en eso. Por otro lado, entender que, que una de las potencialidades es llegar donde el Estado no llega, llegar donde las instituciones no llegan y dar soluciones a la gente. Pero entonces si solo haces eso te quedas a veces en, en un limbo un poco asistencialista o de tapar, como como poner parches no al sistema, pero no hay como un empoderamiento, un, un, un cambio climático en relación al capital, no sé cómo explicarlo, eh, y por otro lado, la atomización del movimiento, no como he explicado, hay diferentes apuestas que surgen en diferentes momentos desde el 2008 hasta ahora, entonces también estábamos muy atomizadas y nos faltaba un poco poner en común y, sí, y organizarnos un poco más juntas, ¿no? pues las plataformas, las paz los sindicatos más de barrio, de pueblo, el sindicato de inquilinas y a partir de todo eso pues surge la necesidad de hacer un congreso, un congreso que nos aglutine a todas, y bueno, hace dos años pensábamos que era una apuesta, pero que no sabíamos cómo iba a salir, y ahora podemos decir que, que fue un éxito, fue como, sí, un éxito, más de 500 personas, antes decíamos casi 600 en eh, que vinieron de toda cataluña también había observadoras internacionales ¿no? como alguna gente que está intentando trabajar temas de vivienda tanto en eu buscar como en, en madrid que están en la ¿cómo se dice? en la coordinadora de paz madrid otros sitios también de europa también y así en eh, más de 60 colectivos vinieron conseguimos que los diferentes como las diferentes líneas o tendencias viniesen en todo el mundo y fue un momento histórico, lo definimos así porque marcó un antes y un después y eh, potenció toda, todas estas líneas que yo ya estaba explicando y que ahora entraremos más, pero sobre todo la de pasar a la ofensiva, ir no a nosotras a generar conflicto y cuando pues subes más allá de lo local, pues todo lo que ya te está funcionando, pues si lo juntas tiene mucha más fuerza. Ahora Kim me va a ayudar un poco con esto. Dale. Sí. Bueno, un poco. Como las reflexiones que nos llevan a hacer el Congreso un poco estas, ¿no? Y en relación a ello, ¿no? Como se hace como una reflexión crítica. O sea, como para entendáis un poco, ¿no? Una de las problemáticas... Al final es bueno, tú estás en tu barrio, pues esto, ¿no? Pues haciendo, teniendo este un espacio de asamblea, de sindicato de, de barrio y tal, ayudando a, pues a los vecinos a que no los echen de casa, ¿no? A parar los desahucios, realojar a la gente y demás, pero te puedes caer como una dinámica de estar muy atrapado que simplemente casi que haces únicamente, pues como, sí, ayudar a la gente a resolver sus problemas, pero que no la dinámica es tan absorbente y la necesidad es tal que, que tú puedes estar allí y tal, sin plantearte necesariamente, ¿no? Pues, ¿qué luchas es necesario impulsar? Bueno, ¿no? Como ese espacio de pensamiento estratégico y de pensar qué luchas tenemos que impulsar para cambiar la correlación de fuerzas a nivel como general y permitir, pues yo que sé, ¿no? Pues que se... que, que paren de subir los precios de los alquileres, que tener la legitimidad suficiente como para echar a los fondos buitre de, de nuestra ciudad, como ese salto como un poco de de escala y, y ese tipo de reflexiones son las que se dan como como en el congreso, son base un poco a la, a la experiencia como acumulada durante todo esto, o sea que en realidad en el congreso no es que hayamos llegado a casi nada nuevo, sino que se ha recogido un poco lo mejor o se ha depurado un poco las mejores experiencias de cada uno de... De, de los sitios y se han puesto como como encima de la mesa, ¿no? Que básicamente han sido eso, ¿no? Primero, la idea esta de pasar a la ofensiva de que no se trata de que estemos en nuestro colectivo simplemente, pues bueno, ayudando a la gente del barrio a hacer las cosas sino que de plantearnos, pues, qué, son, qué cuáles son las batallas que queremos dar cuáles son las batallas que queremos ganar y dedicarnos a organizar los conflictos, no simplemente que, que aparezcan, ¿no? Y el caso más claro con esto, ¿no? Es que una, una, otra de las cosas que ha salido al Congreso es la hacer una como una campaña conjunta pero que en realidad es como organizar un conflicto de manera colectiva, como a nivel de todos los colectivos de vivienda y tal, que tiene una función primero como a nivel interno del movimiento de cohesionar el movimiento, haciendo todos pues el mismo trabajo y trabajando juntos y tal, pero una ¿no? es básicamente es una campaña contra Dibarian que qué? es, bueno es, es, el fondo es un, es un fondo de inversión que se llama Cerberus donde está me parece el hijo de Aznar ahí como esto pero que básicamente se ha quedado con buena parte de, del stock inmobiliario del BBVA, tiene un par de no, tiene Divarian, tiene Optimum que es otra otro otro, otro otra Socimi como bueno, básicamente un fondo de inversión que es uno de los mayores tenedores de, de todo el estado y que nos estábamos encontrando como en distintos sitios como problemas con él y decidimos elegirlo como podríamos haber elegido a Blackstone o a o a cualquier otro fondo de inversión pero un poco que nos sirve un poco para trabajar en común y para esta lógica no de pasar a la ofensiva si ganamos si le ganamos un conflicto si organizamos yo que sea no sé cuántos inquilinos debe tener pero si organizamos a mil inquilinos de, de, de cerverus de, de Varian y tal y les ganamos esta batalla los fondos se lo van a pensar no cuando quieran comprar un stock inmobiliario en, en, en cataluña no y eso permitirá también pues lo ¿no? que los siguientes conflictos sean mucho más fáciles y ¿no? y uh, después la otra apuesta que se hace es como una apuesta mucho más fuerte como para esto que explicaba Pepa de la creación de, de la comunidad y creación de estructuras populares alrededor de de los colectivos de vivienda porque es una cosa bueno pues que en algunos sitios se hacía uh, en otros no y demás, pero bueno, porque tampoco es nada nuevo que nos hayamos inventado, como el movimiento obrero lleva como, pues no, dos siglos creando instituciones como paralelas, escuelas, gimnasios, a redes de alimentos, a, no, Ateneos, como no es nada nuevo, pero simplemente no, reimpulsarlo con la lógica esta, ¿no? De, de, de como al final lo bonito del movimiento es, bueno, no queremos como que estamos... Venimos como de una derrota histórica muy grande el movimiento obrero, la clase está como desorganizada, se destruyeron sus, sus sindicatos, sus partidos, sus instituciones, todo, estamos en el proceso de, de, de reconstruir esto y, y como joder, ¿no? Y el, y el poder hacer, y como construir todas estas instituciones junto a, a un montón de gente que pues igual, ¿no? Pues dos años, un año antes de empezar a militar no, no nos pensábamos de ningún modo que... Que, que fuera posible que nos pudiéramos relacionar con, con tanto tipo de gente y que se pudieran dar como todos estos procesos de, de subjetivación o de politización, pues pues es, es muy interesante. Por último, ¿no? la última cosa que se discutió en el Congreso, que estaba en el aire un poco en el Congreso, era como ya desde que se planteó era como la posibilidad o la necesidad de avanzar hacia tener una sola organización de... De, de vivienda en, en Cataluña, ¿no? Además, resonaba con... Que justo era el centenario de... de no de la creación de la CNT, sí, pero sí de la creación de, de los sindicatos únicos de, de Ramo, que fue en, en 1919, bueno. Bueno, no sé, ¿suena chino esto? No, o sea, básicamente, en el, en el 19... a uh, La CNT decidió pasar de organizarse por sindicatos de oficio por sindicatos de ramo, en antes estaban pues no en una empresa igual había varios sindicatos de los ebanistas, de, de, de los pintores y de no sé qué y pasaban todos a estar organizados conjuntamente y fue también eso lo que, ¿no? Entre otras cosas, pues permitió, ¿no? que se desarrollara la huelga general de la canadenca, que empezó de hecho, ¿no? porque despidieron a unas oficinistas o pasaban facturas o no sé qué y toda la toda la empresa se pone en huelga porque al final están organizados conjuntamente, ¿no? La idea un poco con el congreso es al final pues tú en tu barrio tú tienes una hipoteca tú estás ocupando y tal da igual el problema es el mismo, los propietarios y nuestro adversario es, es el mismo y la necesidad por lo tanto de organizarnos conjuntamente está entonces la reflexión que sale un poco del congreso es que el movimiento aún está un poco verde ¿no? Para, para avanzar, a, para crear una sola organización, pero sí que va resonando no un poco cada vez más como la necesidad de, de, de avanzar hacia ahí Sí, entonces lo único que se ha hecho no es estas estrategias conjuntas, se ha creado esta campaña y se han creado una serie de comisiones como compartidas entre los colectivos para de algún modo no ir avanzando en, en el trabajo conjunto, en que la gente le pierda el miedo a, a trabajar colectivamente y al final de la reflexión también un poco que igual pues la necesidad de creación de una sola organización vendrá a partir de este mismo trabajo, ¿no? si el, el desarrollar propiamente una lucha conjunta será la que nos marque la necesidad de, de tener una sola organización y no nuestras ollas, ¿no? sino que al final es una necesidad como de, de la lucha. Sí, básicamente... Es que ahora, ahora me, me estoy dando cuenta, o sea, nosotras ya estaríamos y ahora queríamos como abrir turno para las cosas que no hayamos explicado, que son muchas, porque teníamos que escoger pues qué explicábamos y qué no. Y también como qué límites o potencialidades le veis ¿no? a esta lucha, creo que es una buena pregunta. O si tenéis preguntas más concretas, o cómo os imaginaríais algo así en Euskadería o, o algo así. Pero también me doy cuenta que quizá una cosa muy importante, que es como que es lo que hacemos, quizá dábamos por hecho que hay un mínimo conocimiento de lo que hacemos más en el día a día en, en un colectivo de vivienda, y ahora de repente digo, quizá que hay gente que no sabe y estamos explicando como, como las ideas, las potencialidades, el movimiento más a nivel organizado y quizá lo más concreto no sabéis, pero bueno, quizá es una sensación y si tenéis la pregunta pues me la hacéis y ya os la respondo. Sí, ¿no? <risa> eh, vale. Pues a ver, voy dando y ya. A ver, pues nosotras lo que hacemos en todas estas apuestas que hemos explicado eh, se basan en, en, en hacer una asamblea de barrio de pueblo semanal donde se tratan problemáticas de vivienda, que le llamamos como casos, que es como que la persona o la familia o la gente viene con su caso, o sea, su problemática. Entonces, la idea es que no hay espacios separados entre la idea como política de por qué hacemos esto, o la militancia y los casos, sino que es una asamblea única semanal. Entonces, se trata todo junto. Esto es un, un, una de las características. La otra es que se hace asesoramiento colectivo, No se hace asesoramiento personal por lo tanto estamos potenciando todo el rato la idea del apoyo mutuo de una manera muy, muy práctica eh, hay, no sé, como, entonces pues a partir de lo que va llegando trazamos diferentes estrategias para ganar los casos que ganar los casos significa pues conseguir que la gente no se tenga que ir de su barrio. Es la idea como que transmitimos desde el principio que sí, que la, el objetivo colectivo es que te quedes en el barrio y entonces desde ahí abrimos pues el conflicto de la manera que sea más útil con negociaciones con la propiedad, eh, investigando la propiedad y planteando diferentes cosas. Eh, también o, otra idea importante es uh, como constantemente estar como huyendo de la idea esta de asistencialismo, por eso lo de las asesoramiento colectivo y que todo se basa en el apoyo mutuo y por lo tanto tan bueno si sí, por lo tanto también la gente pues va asumiendo responsabilidades la gente se acompaña entre ellas para hacer pequeños trámites etcétera y por otro lado yo creo que una idea importante también es que la gente entienda que una vez viene se asume el conflicto colectivamente, que ya no es tu movida de en tu casa no te quieren renovar o no te llega para, para pagar el alquiler, etcétera, sino que una vez entras en el sindicato, eso ya se asume colectivamente. Un poco sería así. Entonces, pues depende de los casos o depende de la particularidad, pues se paran desahucios, eh, hacemos acciones en inmobiliarias para negociar, Hacemos ocupaciones, si hay un caso que, que no ya no se puede ganar y la gente se quiere quedar en el barrio, pues ocupamos otra casa y nos negociamos un alquiler social para la casa. Y un poco sería así como... Sí, un poco también para que entendáis. como También en función un poco del barrio o del sitio, pues los casos son unos o otros, pero que el abanico es como muy, muy amplio. Hay desde el que está pagando mil euros de alquiler y le quieren subir a 1.800 hasta la persona que no puede pagar ni los 200 euros porque se ha quedado en el paro y tal o el que está que compró unas llaves de, de un piso y está ocupando y viene al sindicato porque le quieren echar. Entonces como hay todo todo el abanico de gente que tiene problemas con, con la vivienda y la idea un poco es trabajar. Bueno, al final todos estamos aquí porque... Somos pobres y no tenemos garantizada, ¿no? el derecho a la vivienda y estamos aquí para organizarnos de manera colectiva para para garantizarlo. ¿no? Pues O sea, era como para contra contraponer esto a cuando por ejemplo en un sindicato laboral pues vas a preguntar algo y te hacen pues un asesoramiento legal quizá pues personalizado no porque pues la idea es que hay una asamblea tú vienes allí explicas tu caso eh, bueno vas viniendo cada semana entonces colectivamente se te asesora eso significa O sea, tiene una de las potencialidades también de la vivienda, es que a nivel legal, solo que te leas cuatro leyes o lleves dos meses en un sindicato, ya puedes como asesorar a otra gente, no, no no es necesario que haya abogadas en la asamblea, después para alguna consulta más profunda, sí. Y eso permite que todo el mundo te pueda asesorar y también que se basa en la experiencia, en el sentido de, pues tú vienes, preguntas, hostia, es que, no sé, por ejemplo algún ejemplo bueno tienes alguna duda y seguramente alguna persona de esa asamblea le ha pasado lo mismo entonces te va a poder asesorar ella eso hace que vayas como trabajando pequeño o sea poco a poco eh, romper con esta idea del militante o el experto que tiene todas las respuestas y la gente que viene aquí sino que entre todas vamos dando respuesta. Pues asesoramiento colectivo sería eso. Tú hablas de tu caso y colectivamente se te asesora y se decide qué paso vamos a hacer, ¿no? Pues vale, ahora vete a mirar mmm, esta propiedad, cuántas propiedades más tiene. O vamos a plantear una acción en la oficina porque están pasando de nosotros y no se quieren reunir. O vamos a encartelar todo el barrio con su cara. Pues vamos definiendo las cosas. Un poco eso sería. ¿Sí? Ahí está un poco el... <risa> el kit de, de la cuestión un poco y el en donde nos rompemos ¿cómo se dice? las bañas no sé cómo se dice de, la, sí, <ríe> nos rompemos la cabeza no sé. ah, como esa es la cuestión es ¿eh? un poco y que no está resuelta y bueno, está un poco resuelta algo tenemos algunas ideas, intuiciones y demás, ¿no? pero al final lo fundamental es eso, ¿no? es cómo se genera esa relación de, de apoyo mutuo y tal lo primero, ¿no? es como transmitir y no solo transmitir de palabras sino como por las formas cómo se desarrolla las asambleas, por eso lo importante de la asesoría colectiva y demás, que es eso un espacio de apoyo mutuo y que básicamente funciona porque nos ayudamos unos a otros. Entonces, a uh no, no, como tú llevas con tu movida de que te quieren el ¿no? Pues no te, no te quieren renovar el contrato porque pues ¿no? aquí en el barrio este que está al lado de la universidad van a quieren poner el piso para unos estudiantes universitarios que les van a sacar más o, o poner un piso turístico porque está al lado del, del museo, ¿no? Tú vienes allí no sé qué, y lo que se te dice es, bueno, no tienes, no, tienes que ir al registro de la propiedad a mirar de quién es la propiedad o tienes que lo que sea, la tarea que sea, como lo que se transmite primero es que uno, para que te, nosotros te ayudemos, no hace falta nada, simplemente hace falta que sigas viniendo a las asambleas y que ayudes a los demás cuando, ¿no? Si hay un desahucio, pues que vayas al dentro de las posibilidades y demás de cada uno, ¿no? Pero como transmitir esa idea y al, fi al final también, si una persona no viene a la asamblea no se habla de de, de su caso y, y tal, ¿no? Luego igual te encuentras con que viene la semana antes de que tenga el desahucio y demás, pero eso ya es otra movida, pero bueno como básicamente, ¿no? Transmitir la idea esta del apoyo mutuo a... Um, responsabilizar a las personas un poco de llevar adelante su lucha, al final, o lo que le preguntamos, ¿no? Es como nosotros le explicamos cuál es nuestra propuesta de lucha y demás, pero al final es, vale, ¿se te ha acabado el contrato o esto? ¿Pero tú qué quieres? ¿Quieres quedarte en tu casa? ¿Cuánto quieres o puedes pagar? Tal, esto, ¿no? Pues venga, tú decides esto y nosotros te acompañamos a, a tirarlo un poco para adelante. Luego hay toda otra parte que tiene que ver como... Con el, las relaciones que se generan a, allí como como con construir una comunidad no lo, como lo fundamental al final es que esa persona como a través de la lucha colectiva genera un vínculo con las demás personas de, del colectivo que, que hace bueno, que, que al final pues igual cuando ya ha solucionado su caso se queda por el vínculo que, que ha desarrollado con, con las otras personas o porque la lucha esta le ha transformado ¿no? porque yo que sé no al final si estás cada semana con gente a, no, yo que sé, pues pasas yo que sé, pues no, seis meses o un año a, en conflicto por porque te van a desahuciar o no sé qué, pues el estar cada semana poder compartir, ¿no? Pues que tienes una angustia encima que hace una semana que no duermes porque tienes un desahucio la semana que viene y estás acojonado porque no sabes si te vas a ver en la calle con, con los niños y demás. Y que el compañero de al lado le pase lo mismo, que venga él a tu desahucio que vayas tú a su desafío como el compartir esos vínculos de, de lucha como crean una subjetividad o no y generar una comunidad que es lo que hace que, que que la gente se quede porque bueno, porque se ha transformado, porque ya no es la misma, porque igual por igual hay alguien que pues no se politiza menos pero le gustan los vínculos como las personas como que al, al final no una de las cosas que vivimos en una sociedad donde igual nosotros no o vosotros no porque viniendo ¿no? de una cultura como militante tenéis todos estos espacios a ah, donde no hacer actividades culturales socio militancia política y demás pero hay mucha gente que que no tiene eso y simplemente vive como en soledad y como simplemente en, encontrar un espacio donde ya no es que no estés solo sino que, que sientes que la gente como se parte la cara por ti y, y, y se pone no, bueno te, te salvan la vida porque te veías en la calle y de golpe encontrarte con toda gente que está dispuesta como a que pues no sé, hay un desahucio ponerse si viene la policía no sé qué y tal, como el, el vínculo que, que se genera es como súper súper fuerte también es verdad que Ahora queda así muy bonito explicado y tal, que esto es más es difícil. Bueno, y no solo es difícil, sino que también tiene una… Yo quería añadir como… Bueno, la de responsabilizar a la persona, que es lo que ha dicho el Kim, la parte de los vínculos y de sentirte parte de algo. Y la tercera es que funciona. bueno No siempre tiene sus limitaciones, pero lo que se vende y lo que la gente nota es que funciona. Que si tú vas al sindicat y nos lo curramos entre todas, funciona. Entonces creo que es más pragmática esta, pero también hace que la gente se quede. Es como que, sí, con el apoyo mutuo en este tema y planteando una lucha a nivel barrio, puedes quedarte en tu casa o puedes al menos intentarlo, ¿no? Pero lo que se ven es que bueno, puedes quedarte en tu casa y si no te puedes quedar en tu casa porque al final te ponen desahucio abierto, te van a ocupar una casa colectivamente o te van a ayudar a presionar a la institución para que te dé una casa. Y entonces Creo que es una tercera parte que también ayuda a que la gente se quede. Y con la primera de responsabilizar a la gente que ha hecho él, creo que es importante también entender que las primeras semanas es como darle un poco de tareas, que, que las vaya haciendo, que vaya haciendo un curro de investigar la propiedad, de traer pues un email donde podamos enviar una primera carta de presentación de ahora este inquilino que tienes lo va... ¿No? lo vamos a representar desde el sindicato queremos una reunión, este rollo entonces le vas como dando pocas cosas para que de momento lo primero de todo venga, porque si no la gente vendría y ya está que también pasa, o sea, hay un tanto por ciento de casos que pues resuelves cosas y se van pero lo importante no es tanto si todo el mundo se queda, porque entonces no haríamos nada sino que haya un ¿no? una proporcionalidad interesante de que haya un, un grush ¿cómo es digo? un un grueso de gente que se va quedando y hasta alguna gente que cuando ya resuelve su caso también se queda, ¿no? Sea por lo de las estructuras populares porque miraba la red de alimentos y tal, sea porque es un jubilado que ya le gusta venir ahí y sentirse en familia y tan a gusto o bueno, por lo que porque se politiza un montón y se pone una comisión a muerte. Sí, eso. ¿Estemos respondido? Vale. <risa> no era importante la pregunta. Sí, sí, era muy importante a ver hay algunas ideas o dinámicas asamblearias que como funcionan pues las intentamos establecer el tema de dinamización el tema de tomar acta, el tema de tomar turnos existe, si no sería un caos y sí que es un poco rotativo para que la gente se vaya animando aunque mayoritariamente siempre hay alguien que sabe hacerlo, ¿no? y si no pues la otra va aprendiendo entonces eso siempre está y es importante también hay una estructura que intentamos seguir siempre hay diferentes modalidades, pero bueno, una estructura que la gente conozca y que se vaya como aprendiendo, vale, ahora hablamos de esto, ahora hablamos de lo otro, pero sí que también hay mucho flow y mucho mucha emocionalidad, o sea, las emociones, los sentimientos tienen totalmente cabida en ese espacio, hay rabia contra un propietario, hay pena porque alguien le han echado, hay alegría porque alguien ha ganado un alquiler social... Hay emoción porque vamos a hacer, no sé, una fiesta y muchos aplausos también, mucho la gente aplaude un montón con cualquier cosa. <risa> para cualquier cosa, o sea, alguien que nunca se ha animado a tomar turno y cuando se decía tomar turno, pues se, pues, un aplauso, ¿sabes? Y eso pues a, a mí se me ha enganchado y ahora voy yo a algunas asambleas como de un rollo más así militante me pongo a aplaudir y la peña me mira, pero qué es para que le pasa, ¿no? pero eso que también, y, y sí que a veces se te un poco, pues se pelea no sé quién con no sé quién, pero bueno, pues al final pues pues lo haces mediación, bueno, tenemos yo creo que tenemos muchos recursos y lo que falta es un poco tirarnos a la piscina e intentar aprobar cosas nuevas, ¿no? También <risa> tenemos siempre un espacio de, de peques para los niños porque mucha gente pues tiene hijos y entonces uno de los roles que se va subiendo asamblea tras asamblea es cuidar de los niños y también cuando la asamblea es muy grande hay un un espacio de bienvenida que sería pues cuando la gente llega por primera vez en vez de estar en la asamblea como grande pues está aparte para tener un espacio más pues, cercano y también que le podamos explicar bien cómo funciona el sindicato sí bueno al final es como Nosotros también aprendimos, supongo, algún día a hacer asambleas, como no nacimos tampoco sabiendo hacer asambleas y tal, y es un proceso de aprendizaje que, bueno, pues tiene, ¿no? Y el primer, ¿no? lo que he contado esta mañana, uh, ¿no? Que pues, el primer día que alguien toma turnos, pues igual se despista o no está por la labor, le da los turnos al que no toca o al que acaba de levantar la mano y los que llevan antes, pues no los ha visto, ni se ha fijado, no los ha apuntado y no sé qué, pero bueno, es un proceso como como de aprendizaje. Pero sí que es verdad como las asambleas tiene ese punto un poco de, como de misa o de... Como de ritual que, que también en, en realidad la gente también como engancha la gente le engancha un poco eso y el, y el ver que es un espacio esto ¿no? que, que las cosas se celebran que, que puede decir pues la angustiada que está que puede decir lo cabreado que está porque porque no sé qué y que eso es compartido y, y es reconocido y es aplaudido por ¿no? como por el resto de y de... Y como que con, con esto y con todo, yo creo que una cosa muy interesante y bueno, a mí me estimula mucho y creo que es potente por eso, que es todo el rato estás en una tensión, ¿no? Pues eso, que no sea demasiado desfase de llantos, gritos, no sé qué, que tampoco sea demasiado serio, que la gente no, pues en todo, en este tipo de lucha, pues es encontrar la, el equilibrio o la tensión, ¿no? Entre estas como, sí, diferentes maneras de hacer, para que el colectivo y la lucha funcione, pero que a la vez tenga, pues tenga, o sea, todo el mundo se sienta parte porque al final esta lucha funciona porque la gente se siente parte, ¿no? Y todo el rato jugando con, con estas, por lo tanto también muchas formaciones, hacemos bastantes formaciones de cosas prácticas, pues de dinamización, de hablar en público, de hacer carteles, como muchas cosas de estas para que también la gente pues aprenda a hacer cosas. ¿Mm? ¿Mm? Sí, o sea, con, en cuanto a propietarios nos encontramos un poco de, de todo. A ver, tam, no, también es verdad que no nos hemos encontrado el caso este, ¿no? De ocupar una segunda residencia de nadie, ni ninguna movida. Sí, con muchos... Sí, y entonces sí que hay pequeños propietarios, pero la mayoría de estos es gente que tiene pues, cinco o seis viviendas. Entonces, al final son rentistas y es gente que vive de rentas y nosotros lo que procuramos no es pues, intentar garantizar el derecho a la vivienda de, de quien sea. Y en algún sí que hay a veces algún caso así extremo pues no que es el piso que es para la hija de, de los propietarios que además justo está en el paro y está esperando a un niño y no sé qué y ahí entonces sí que tocaba hacer un poco de equilibrio con el inquilino la administración pública a ver si le pueden dar uh, no si le pueden realojar y demás intentar llegar como un poco de a un acuerdo así de que no pues bueno a veces nos encontramos en situaciones de estas un poco de guerra de pobres y de sí como de joder que sí o, o bueno o pactar con la propietaria que nos deja un mes y entonces le ocupamos algo o sea se va buscando Claro, pero tam sí, sí. también es verdad que son los menos, o sea, son los menos casos sí. ¿sí? y en la mayoría o son ah, sigue sí de todo no hay fondos, hay bancos, hay pues inmobiliarias, inmobiliarias y hay y hay rentistas que tienen estos cinco o seis pisos para nosotros pues sin ningún tipo de, de miramiento con eso. Evidentemente cambiar las formas y la manera de de plantear el conflicto y tal, pero al final y de la administración también, eh, sobre todo viviendas como de protección oficial o que tendrían que ser de protección oficial y para toda la burocracia y porque no hay presupuesto mi mi mi, no lo están arreglando, entonces la gente los ocupa porque no tienen dónde ir, entonces son casos de ocupación en vivienda pública y entonces nuestro discurso es intentar que pues mira, alguien que estaba en tus listas de espera y una casa del ayuntamiento, pues le haces un alquiler e intentamos llevar una lucha sindical para ganar esto. Muchas veces es complejo y, y no quieren porque el piso no está del todo adecuado y, y es como de las cosas que a nivel como más público de comunicaciones es de las más complejas. Pero bueno, ahora mismo ha empezado un sindicato en, en un barrio super periférico de Barcelona que es La Verneda y allí todos los casos que tienen es este perfil y está siendo muy guay porque entonces ya se están generando mucho discurso en eso y poniendo mucho el foco en el consorcio de hábitat de Cataluña, que es como un organismo de la Generalitat, y yo creo que esto va a ayudar mucho a que, bueno, se replanteen algunas cosas. Responde las características de cada barrio. Pero todo colectivo de vivienda tiene un espacio físico donde se reúne, donde tiene el material y donde la gente lo entiende como de referencia. Algunos son el Ateneo del barrio, que era de alquiler y no sé qué. Otros es una sede, un banco ocupada que se ocupó después del 15M. Otros han ocupado un sitio para poder reunirse. Es que depende mucho del barrio. Pero sí, todos. Unas son la asociación de vecinos del barrio. o sea Pero sí, sí, hay muchos espacios... Pero sí que es importante como que haya un espacio propio, que la sí, gente entienda eso. que eso es su espacio como que, y genera como referencialidad al barrio y al final llega alguien porque le han dicho que vaya a esa calle, que le vayan a ayudar con, con el alquiler o con el desahucio o con no sé qué, ¿no? Como que genera mucha referencialidad y el Bosca Oreja hace mucho para llegar a la gente. Sí, como que viene mucha gente en plan, pues imagínate que aquí hicieseis a esto, ¿no? Los martes. Pues viene el miércoles alguien, esto es aquí, eso de la plataforma, no sé qué. Y sí, pero nos reunimos los martes, ah, es que me quieren echar, bueno, ya. Y hay aquí alguien de otro colectivo, bueno, sí, pero vente los martes que se reúnen. Pasa bastante esto, sí, sí, la, el espacio. Y es muy importante, ¿no? Como que haya un sitio de referencia. Hmm. Sí, yo creo que, bueno, al final lo que más ha servido, o sea, como evidentemente como difusión y tal, pero como... Cart carteles y tal en el, bueno, en, el en todas los, las paradas de metro de como muy fáciles, ¿eh? Tienes problema con el alquiler, te quieren subir el alquiler, te quieren echar de casa, lo que sea, tal no día del barrio. Tal día, tal hora, venad al sitio. Y esto Hacer buzoneo, o sea, directamente en los buzones de, de las casas de tal, o incluso puerta a puerta, ¿no? De aprovechar que haces buzoneo, pues picas al interfono, les cuentas un poco, a veces sale alguien, le preguntas, oye, ¿tenéis aquí alguien que tenga problemas con el, con el piso? No sé qué. Y sobre todo hacer como calle, paraditas en la calle y esto, y, y buzoneo picando y hablando con la gente es como más de esto, porque si no son ellos, todo el mundo tiene un conocido que se le va a acabar el contrato y tiene miedo que le suban el alquiler. Que una familia del cole, no otra familia del cole que se está teniendo que ir del barrio, tiene problemas de no sé qué, como al final lo que más hace es el, el hablar con la gente directamente, montar muchas paredes en las calles, hablar con la gente, hablar con la gente todo el rato. Y eso como decía el del buzoneo y todo es como más al principio y una vez ya tienes un poco la dinámica, a veces quizá tienes que volver a hacer, pero ya en general como que la gente se lo cuenta entre ellas y también aprovechar los primeros casos para como venderlos y bueno, también si son como victorias, no como al, al principio este rollo de que funciona y de que estamos parando desahucios, que estamos consiguiendo cosas, negociaciones y eso también hace que suba como la espuma ¿no? como y que la gente del barrio se lo dice entre ellas. Y luego también aprovechar pues la red de del tejido aquí organizativo, asociativo que haya para, no. para hacer difusión, ¿no? como que y ya no solo en los espacios así más militantes y tal, sino que, pues, yo que sé, ¿no? en todas las escuelas se tenga la información de que si alguna familia no muchas veces las escuelas sí que tienen como recursos para las familias que están así como en situación de vulnerabilidad pues que sepan todas las escuelas que si una familia tiene problemas con no sé qué puede ir a tal sitio y no sé qué en, ¿no? en los bares a los que vayáis normal pues se habla con el camarero, se pone un cartel y se no sé qué al pelo que como en todos los como hablar hablar hablar y que, que la gente os conozca y que la gente sepa que, que si alguien tiene un problema se le va si viene se le va a ayudar y no sé qué O sea, base a las repercus básicamente lo que tenemos a nivel así desde más represivos y tal es básicamente delitos de coacciones por, por las acciones que hacemos de ocupar oficinas de inmobiliarias o el restaurante que es del mismo propietario que tu casero o no sé qué y todo eso pues como que terminan como delitos de coacciones que la mayoría se acaban archivando y tal pero que bueno que es un desgaste y delitos de desobediencia a la autoridad y así como son las dos cosas que más tenemos preocupaciones y así no es, no hay casi sí bueno esto con la última la reforma la última no sé si me acuerdo si ¿eh? la última reforma del pp quería como introducir querían como ampliar no el supuesto de organización criminal a todos los que a la, a la gente que se organizaba para para, para ocupar casas Y, y demás y es, es un escenario que, que está allí la verdad también es que en Cataluña sé que es verdad que hay como bastante legitimidad social alrededor de de la ocupación, ¿no? como mínimo de la ocupación de, sí, de, pues, de que la gente no puede estar en la calle y que si se ocupa un piso de un banco por lo menos no para para una familia pues que pues que eso está bien, no de hecho yo que sé, como anécdotas y tal, a veces el de la comitiva judicial ¿no? nos dice bueno Va, no como te pongo el desahucio por dentro de un mes va a venir la policía así ya podéis ir buscándole un piso de un banco o, o no sé como que el nivel de normalización o, o en servicios sociales le dicen a la gente en blambete hay un poco de que, que le solucionamos un poco la papeleta a la administración en el sentido de que le resolvemos un problema que si no tendrían ahí gente viviendo en la calle o, o lo que fuera no hay como que hay ese nivel de que te, que te dicen en servicios sociales bueno pues de tal que te ayuden a ocupar un piso o no sé qué pero y por otro lado sí que está la cuestión esta de la aparición de desocupa y demás a empresas que se dedican a, a esto que, que sí que ha sido bueno, sí que es un problema que, que nos estamos planteando que aún estamos como a, a medio camino de, de plantear cuál puede ser la, la respuesta no sí que se está intentando siempre pues, hacer respuestas masivas, prensa, comunicación, señalar los vínculos que tienen con, con la policía y demás. ¿Y con, los, y con el fascismo? ¿no? Sí. Con... Pero es una, es una movida complicada. Sí, esto no lo tenemos resuelto. No, porque... Es... Bueno, Woody, ¿qué, ¿qué es este debate? no Si pues comunicarlo mucho les estás dando difusión, porque hay una parte como de la sociedad que lo va a ver bien, si sabes tienes que comunicarlo o no comunicarlo, les estás dando publicidad, porque empezó a pasar, ¿no? Cuando se empezó a hablar de desocupa, entonces ellos también hacían más anuncios para los propietarios y tenían más casos. O con la prensa, pues no sé, hubo un momento un bloque de pisos de, de un barrio que se llama Sans. Em eh, ...que se ocupó y así para familias de, del grupo de vivienda de allí... ...y después un día fue Desocupa y ellos trajeron a, a la tele... ...trajeron al el diario de Ana Rosa de Telecinco... ...para grabar en directo como intentaban echar a las familias y tal... ...o sea como que bueno, son armas de doble filo... ...y, y cualquier como decisión que tomamos es meramente como táctica o del momento... ...pero no con Desocupa no, aún no sabemos muy bien cómo hacerlo... De momento lo que intentamos es si intentan hacer algún control de acceso o así ir mucha gente y que decidan no hacerlo porque no les interesa como ensuciar su imagen. Eso es un poco lo que lo que se intenta. Sí. Yo creo que es una, es como una movida muy difícil porque claro, nosotros como nos llega igual un 5%, un 2% de la actividad que hace desocupa, ¿no? Que desocupa está cada día trabajando. Hay mucha gente que está ocupando fuera de nuestras redes, ¿no? vía mafias o vía porque le dan una patada a la puerta la peña y, y entran, pero que desocupa está como cada día actuando, por eso yo creo que también, no no solo por los vínculos de la peña así más de la otra derecha que tiene vínculos con la policía, sino porque también en el día a día pues le deben solucionar un montón de papeletas a, a movidas que la policía no puede hacer nada, de, ¿no? Están estos liándolo cada día. No, y tal, y viene y desocupa, los echa todos los vecinos contentos y la policía también, como que eso hay que, que ver cómo se puede combatir más allá de, de los, ¿no? Porque esto está actuando, desocupa cada día, mucho más allá de nuestros casos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, yo creo que exige como plantearse también el reto de toda esta gente como ¿eh? que estaba en situaciones de... Ocupando y tal, como le podemos hacer frente conjuntamente a desocupa, pero no hay nada resuelto. Bueno, o sea, al final tampoco es que haya ninguna táctica muy concreta para ganar referencialidad, sino que a medida que la gente te va conociendo y que vas ganando casos, la gente te da esa referencialidad. Pero porque al final a todo el mundo le parece, como es tan desorbitado todo, como que dejen a la gente en la calle o que te quieran subir el alquiler un 80% o que te quieran echar porque quieren meter un piso turístico. A la gente en general le parece mal, ¿no? Incluso ahora en determinados sitios están empezando a llevar casos como de bares o de comercios de toda la vida que llevan en el barrio que los quieren echar y, y que van al sindicado, ¿no? y eso también es porque, como tiene una referencialidad muy grande en el barrio, ¿no? como que, poder esta gente es la que ayuda a la peña del barrio que, que lo necesita, entonces, como a nivel así con los vecinos y demás, yo creo que en general, sí. mmm, ...te la ganas a medida que vas creciendo como organización y parando... No, hostia, no. Pues es que yo qué sé, cuando estás ahí parando un desahucio... ...que pasa la peña y te pregunta y un desahucio... Ah, hostia, qué bien, que que de esto, no sé qué... No sé, porque como que viene mucho aparejado con la actividad... ...la gente no le, la gente le parece bien que parezca un desahucio y que mal. Igual si es un propietario que no sé qué que no sé cuántos y tal... ...si sí, no, pero el caso así típico... ...esto... En el sentido común de la gente ya está un poco... Ah, tampoco desconozco la situación aquí, eh, pero no me imagino que esté tan, tan, tan lejos de... Sí, de... como que los elementos están ya un poco, ¿no? Es solo saber jugar. No es que nosotras nos inventamos nada nuevo. Es como jugar con... Pues la gente va a empatizar... si tú Pues también un poco... Yo a veces, pues, no chantaje emocional, pero es como van a echar a un vecino, oh, seguro que es que no ha pagado, es un bueno, estos prejuicios, no, y tú, no tal, es que no le quieren renovar o se, se atrasó en un impa porque se quedó sin trabajo, no sé qué, cómo hacer que la gente empatice y la gente no, no se atreve a decir, bueno, si no es que es un facha, entonces, bueno, es nuestro enemigo directamente, pero en general la gente no se atreve a decirte que, que, ostras, que está mal que esté allí que paremos el desahucio, sino que socialmente está mal decir que alguien se quede en la calle, ¿sabes? Entonces, pues jugar con eso, en plan, es que está mal, ¿no? Es como, es antiético, es antidemocrático, yo que sé. Esto, después lo de ir de cara, ser un sitio como visible, abierto al barrio, sin ningún tipo de miedo a, a discutir con la gente en la calle y hacer política desde ahí, desde encontrarte un vecino y comentar la jugada, creo que también es guay. Y después, en casos concretamente como de ocupación o así, que pueda haber un poco más de tensión con los vecinos, Creo que prefieren que estén con el sindicato y por lo tanto que hay como una organización detrás que va a responder para esa persona, que no, ¿no? Pues a veces hay problemas de convivencia porque es una familia que vive un montón de gente allí, hacen ruido o algo así, y como el sindicat tomamos la responsabilidad de ir a con las vecinas o mediar de que la música no la pongan hasta tan Al final, colectivamente nos estamos responsabilizando de las cosas y es mucho mejor que el Sálvese quien Pueda, que es lo, como está montado, ¿no? La sociedad, sí. Eso también mm. eh, Bueno, nuestra idea era que viniesen también unas compañeras que tienen lo mismo montado en, en unos pueblos a, a unos 40 minutos de Barcelona, pero no han podido venir, pero es más o menos lo mismo con sus particularidades. Yo no, no estoy ahí, pero sí que me atrevería a decir que hay algunos temas que se tienen que tratar con más cuidado. ¿no? Por ejemplo, el tema de de los propietarios como los rentistas, que ha dicho el Quimo, propietarios físicos, como que muchas veces son vecinos del mismo pueblo, entonces eso se tiene como que trabajar a un nivel más humano, no sé, algo así. Hasta hay algunos grupos que tienen límite colectivo de no defender casos de propietarios particulares también, o sea, también cada uno ve lo que puede defender y lo que no. Por otro lado, pues, con el tema de las ocupaciones y así, Eh, asegurarte bien justamente que sea como este enemigo más socialmente aceptado pues un banco, un fondo buitreo que venga más de fuera y después pues la relación con la policía supongo que también es distinta porque es la policía local hay como elementos que sé que son un poco diferentes pero en general el funcionamiento y, y la idea y, y el discurso es el mismo diría yo, ¿no? Sí, a veces sí que funciona a nivel comarcal más que... Sí. de un pueblo concreto, son dos o tres pueblos y tal, también al final tampoco puede ser una cosa muy expandida por porque la dinámica lo impide, ¿no? pero pero sí que 5.000 habitantes iguales es muy poco, ¿no? pero los de 10.000 o 12.000 o 15.000 pues sí que, sí. Sí que es esto. Sí, a nivel comarcal también, sí. O sea que es posible y que funciona también los pueblos, vamos, <risa> no hay excusa. O sea, bueno, la cuestión esta de la ocupación y los medios sí que es como un tema que está siempre, ¿no? Porque es verdad que esto, ¿no? En Cataluña, por lo mínimo, hay bastante legitimación social alrededor de esto y en algunos medios directamente no, no se trata así, ¿no? Otra cosa es, ¿no? Pues el programa de Ana Rosa o, o esto, ¿no? Susana Griso o ¿no? todo esto, ¿no? Pero en todos estos casos lo que intentamos nosotros un poco es nunca entrar al... Yo creo, con bueno, la reflexión que se hizo... No entrar al trapo de si la ocupación está bien o mal, o es un delito o no, sino con un poco no. Yo creo que la PA, uno de los aciertos más grandes que tuvo fue con la campaña esta, de cuando empezó la obra social, que hicieron la campaña esta de las nuestra no de estos pisos los hemos pagado todos con dinero público, por lo tanto deben cumplir la función social. Lo que nos interesa a nosotros es nunca entrar en el marco este, de discutir si la ocupación es está mal o bien o tal porque entonces ya estamos en su marco y hemos perdido nosotros siempre hablamos de eh, qué función deben cumplir los pisos, nosotros estamos garantizando que cumplan su función social, que se garantice el derecho a la vivienda, como intentar como no salirnos de de, de allí y pelear como mucho por el, por el marco en el que se discute la cuestión de la ocupación, ¿no? porque si no, no si nos lleva si estamos discutiendo de si está, es un, debe ser un... estar tipificada o, no, o no sé qué es que de ahí no, no vamos a sacar nada entonces sí que vamos No hay más cuenta, vamos con cuidado como contratar estas cosas, pero, pero entonces, ¿no? Si sí saber que depende del medio, o sea, normalmente para temas de ocupación así, sí que llamas pues igual a medios más próximos y tal pero y cuando vas a un medio que sabes que se vas a tener que pelear pues no trabajar como muy claro el tema este de la prensa y de la comunicación y de tal de no de transmitir todo el rato intentar y poner estas cuatro dos o tres ideas básicas todo el rato todo el rato y no, como no salirte ahí y no darles pie a, al de esto que bueno, aún así pues lo hacen y, y de esto ¿eh? pero no pues, sí. y también otra cosa para mí interesante bueno o importante es que como que la ocupación no sea la centralidad de, de lo que hacemos, como en nuestro discurso es como que la ocupación también está ahí y no tengamos ningún problema en defender las todas las casas ocupadas que haga falta o abrirlas, pero no es la centralidad de, de nuestro discurso, nuestro discurso es que nos queremos quedar en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad y que vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a, a nuestro favor, que eso quizás se contradice con la idea de que la ocupación no es solo una herramienta, sino en sí como importante y no significa que a nivel personal o político mismo, algunas de nosotras vivamos la ocupación así, pero sí que es verdad que a nivel discursivo, no dentro del Momento por la Vivienda no tenemos este discurso, sino que es una herramienta más. Y yo creo que eso también nos ayuda a que se legitime más en general y para mí, y eso ya es mi opinión muy personal, contribuye a que después otros tipos de maneras de ocupar o de entender la ocupación no por ejemplo con, con un fin de llegar a un alquiler social sino meramente ocupar, eh, están más cerca de, de ser entendidas o de respetadas por otra gente cuando tú ya legitimas la ocupación desde otro lado. ¿no? pues al final En, en el mismo sindicato quizá había gente que venía por un tema de un alquiler y así y veía la ocupación como el monstruo de la sociedad. Bueno, algo mal, es que lo ocupas a no sé quién. Y él tenía un problema de vivienda, pero no... Entonces viene alguien que está ocupando o necesita ocupar y conseguimos un alquiler social y empiezan a haber más casos así. Y como, ah, vale, ocupación, pero para regular la situación, ¿no? Vale, pum, ya entras en ese pack. Pero después un día llega Pepa y explica que está viviendo en un piso ocupado, que no va a llegar a ninguna alquiler social porque no puede con el propietario porque no quiere y que quiere defender igualmente su casa porque es su también, opción y tal. Y pues al final la gente también lo entiende. No, no significa que no sea el discurso que lleves, pero al final también pues la gente empatiza y, y también lo legitima más. sabes como, Pero a nivel político y como discursivo, a nivel general, no, no hablamos de este tipo de ocupación directamente. Creo yo. No, no como yo que sé, bueno, eso no parece, no, igual que es una tontería, ¿no? Pero como... No como, o sea, como como nosotros cuando paramos un desahucio, como no explicamos si es un desahucio o una ocupación o de no sé quién y tal, sino, pues no, una ocupación da igual, es que el BBVA te quiere echar, quiere echar de casa a esta familia del barrio. Nos da igual si está ocupando, no sé qué, lo importante sí. es el, el conflicto, ¿no? Que se está que se está dando, entonces tú igual no vas a un desahucio no sabes, si no conoces el caso porque no eres del barrio, del colectivo y tal, no sabes si está ocupando o se le ha acabado el alquiler o era por impago y tal, da igual, lo importante es defender como las casas de la gente del barrio. No, claro, la idea es poder sentarnos a... A, como a negociar para que firmen un nuevo contrato pues esto con las mismas condiciones o con, incluso a veces no, hay, no ha habido un caso de que hemos asignado un contrato de alquiler a, a la baja pero, pero sí, sí, no hay problema, de hecho a veces es más fácil pues ir si, si, si sabes dónde está, si él tiene una oficina y tal, o sabes dónde vive o lo que sea, pues es más fácil igual ir y hablar porque así tampoco se escaquean ellos de y dar la cara a Italia que se abra... Sí, sí, grabar grabar las conversaciones, conseguir cosas por escrito o por correo, que nos manden ellos por correo, todo esto es muy importante como para... No tanto por la, la parte legal, sino por a nivel de también de un poco de legitimidad como para, para el propio colectivo, para futuras acciones y como para con la propiedad de decir eh, es que nos hemos comprometido a esto esto ahora hay que hay que cumplirlo ¿no? y lo tenemos porcido y no sé qué y si no lo cumples el día siguiente que te venimos en acción ah, lo hacemos valer un poco esto depende o sea muchas veces al principio como la primera vez pues no pues que se intenta establecer el contacto que se va uno como un primer contacto se hace así como una persona o la persona con ¿no? la persona que tiene el caso con alguien del sindicato y demás que la acompaña y luego pues si no hay respuesta, la respuesta es negativa o no sé qué, pues sí que se hacen acciones del tipo, pues esto, ¿no? Pues vamos a la inmobiliaria, a la oficina a las oficinas de la, o las oficinas de la empresa que ya no tienen ni abierto al público ni nada y tal. Y nos vamos allí, somos vamos los pues los 30, o 40, 50 o 100 y pico, ¿no? Depende de, del caso de lo que sea y tal y pues no nos vamos de aquí hasta que no te sientes a... ¿no? Renueves el contrato a esta persona al mismo precio. Luego igual, pues no sacamos eso ese día, sino que sacamos una reunión para hablar de esto y conseguimos el compromiso ese día de que los lanzamientos de momento se van a parar mientras nos sentamos a negociar o lo que sea. Pero como esto un poco también en función de cada caso y de cómo responde la propiedad y demás, se va, se va viendo, pero como no nos ponemos ningún límite de entrada a eso... Pero bueno, al final es como una, es una correlación de fuerzas, entonces, nosotras siempre queremos negociar, pero depende de quién sea el propietario, de qué fuerza tengas o de cómo le hayas molestado, pues conseguirás unas cosas u otras, entonces siempre tienes que estar conjugando, el, ab abrir diálogo con ellos y a la vez mantener como la fuerza Hola, en la oficina, en la calle, en las redes, como atacándole, ¿no? Y, y a ver si el cede o si al menos para los desahucios, pues al final es una negociación. Al y... final de lo que se trata es un poco de que el coste de de no de echar esa persona a la calle o, o de que subir el precio sea peor que, que el de firmar nuestras condiciones, ¿no? Pues al final si te quiero subir 200 euros y me estoy comiendo aquí... a uh, marrón, que me, me montan líos, salgo en la prensa, uh, tengo que estar andando con juzgados, abogados y no sé qué y dejarme tres mil euros en esto y tal, pues igual mira, para, para gastarme tres mil euros en el abogado firmo ya y, y me ahorro estos problemas, un ¿no? poco operar con la lógica esta y con empresas iguales. ¿eh? La primera, o sea, la primera respuesta es o esto que no quieren como hablar con el sindicato sino solo con con el inquilino y demás, o en casos también de que estamos, pues juntamos a varias gente del mismo sí. propietario, intentamos nosotros pues negociar colectivamente las mismas condiciones para todo el mundo y tal no, no, La, de entrada siempre es ¿no? nosotros con el con el inquilino solo y de manera individual con cada uno pero bueno, esto al final pues se lo comen con patatas porque en general el inquilino ya, en ese momento ¿no? o si tú has hecho algo de presión para que para que se quede el inquilino prefiera que estés tú porque le le da mucha más confianza y tranquilidad que no encerrarse en una sala con con, con la propiedad. Y que muchas veces, o sea, a veces funciona, a ver, si sí que hay gente que, que ha cogido pasta y se ha ido, bueno, claro que pasan algunas cosas estas, pero aparte de lo que dice el kim de que en ese momento ya están con el sindicato y prefieren estar con el sindicato que estar solas delante del propietario, que muchas veces los propietarios no calculan muy bien, intentan hacer esto, cuando antes de que esta persona viniese al sindicato, el propietario ninguneaba a esta persona, no, no le daba potestad, como le trataba como una mierda o no le hablaba o no le abría la puerta de las fincas cuando quería ir a pedir que le arreglen no sé qué. O sea que al final la gente no es tonta y al final saben que que está en una posición de poder negociar porque con el sindicato se ha organizado y han puesto un poco entre la entre la espasa y la pared entre las tuercas, no sé cómo se dice, sí, sea, en, ¿no? la de la en la espada de la pared, eh, al propietario, ¿no? Entonces, muchas veces cuando intentan esto, no tiene mucho... Sí, mucho... Cal. Sí, bueno, que es muy importante, no sé. La comunicación es muy importante. Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Sí, utilizamos un montón eh, las redes, eh... Bueno, primero quería explicar lo de las victorias. como Primero que depende del momento en el que estés en el colectivo, defiendes una cosa como una supervictoria o después ya no tanto. O sea, si sí, cada desahucio se, se celebra. Porque también es muy interesante, ahora nuevos sindicatos que están surgiendo en barrios donde no había nada, en Barcelona, en Horta y Nardó, en otro, que están parando desahucios, es la gran celebración. Va un montón de gente de otros barrios porque son sus primeros desahucios, después en Poblasec el otro día, pues vale, un desahucio y que guay, pero quizá pues hacemos una negociación colectiva de todo un bloque y eso va a ser nuestra victoria, o ahora en Carabanchel que se ha conseguido parar como desahucio de estos tres bloques, ¿no? como que la cosa también va escalando y no te quedas solo siempre en celebrar como una super victoria para un desahucio, que eso yo creo que es algo bonito de siempre se celebra, pero también vas escalando el conflicto y a la vez avanzando en tu colectivo porque tienes más fuerza y puedes hacer conflictos más grandes y ganar cosas más grandes, eso es una cosa... Y después la otra, a nivel comunicativo, sí, pues hay diferentes estrategias o tendencias, pero sí que el Twitter, hacer vídeos, muchos vídeos, también la gente hablando, explicando su caso o cuando para un desahucio explicar la propia persona pues que se ha parado, que muchas gracias por venir. Dar mucho la cara en sí, en redes, la verdad que salimos mucho en, en las redes, da, hacemos muchas fotos de lo que hacemos y, y de los desahucios y todo y es una lógica mmm, totalmente distinta a la que estábamos acostumbradas, tiene sus peligrosidades y limitaciones pero también funciona, entonces bueno, estamos tirando por ahí y aparte también pues hablar con medios cuando es necesario utilizar, do, utilizarlo no de una manera como está bien o está mal eh, hablar con los medios, sino cuando sea necesario y aprendiendo bien qué discurso queremos llevar y tal para que no nos lo cambien, ¿no? Pero sí, sí Bueno, después que no hemos traído, ¿no? Pero sí, que ver algunos vídeos estaría guay. También hemos hecho canciones, yo qué sé, de todo. Sí, bueno, como crear un imaginario y una cultura política alrededor del movimiento pero con las características que tiene, ¿no? Y esa festividad y esa alegría y tal es como súper importante porque a la gente le engancha más eso que no saber que está cambiando. Igual, ¿no? Que está haciendo una cosa que va a ser importante para transformar el barrio o el mundo, que es la revolución o lo que sea, que queda muy lejos. Pero, ¿no? Estar allí, joder, poder celebrar que has parado un desahucio, que has firmado un contrato de, de alquiler social o lo que sea. Y esto, ¿no? Y también es como que sea una cosa recurrente y tal. Da mucha moral como no a nivel de, del colectivo y demás y mantiene como la moral de la gente alta y así y también sirve mucho para decirle cuando viene alguien nuevo que lleva tres semanas y, y ya ve, porque en la asamblea se explica que se ha ganado tal caso, que se ha conseguido esto, que no sé, entonces la gente ve que funciona. Y después lo de las celebraciones, a veces también ya lo llevamos al siguiente extremo que es como ya celebrar como pues él es como el sindicato de la vida y la comunidad y todo el rollo y tal, pues también celebrar los cumpleaños, celebrar la Navidad, traer regalos para los chiquis de, después de Reyes, pues celebrar muchas cosas que se celebran, pero con el sindicato, ¿no? Porque al final también hay una cosa muy curiosa que es que al principio de las asambleas muchos de los sindicatos hacemos un espacio que es explicar qué es, qué es el sindicato para ti, que cada día lo hace una persona distinta y para vale, hoy pues el Kim nos va a explicar qué es el sindicato para él. Guau, wow, pues para mí y sin que nosotras hayamos como puesto este discurso, de hecho nuestro discurso es como pues de comunidad, no sé Todo el mundo dice familia o sea es una gran familia es mi familia vienes aquí uno te ayuda y tú te ayu y tú ayudas nos ayudamos en las malas y en, estamos en las malas y en las buenas hay un discurso así muy de la familia porque al final es lo que la gente conecta más con la comunidad y pues es así no y pues también generar todos estos vínculos y celebrar cosas juntas más allá de las victorias del sindicat, pues genera una cohesión brutal no o sea decir que no En general, decir que no, no, o sea, casi nunca, sobre todo al principio, mmm, al principio tienes que coger todo lo que te venga un poco. Ahora bien, siempre vas a, a potenciar o sí, poner más energía en los casos de la gente, o que se le ocurra más, o que son políticamente más inter interesantes de cara afuera para defender, o que tienen posibilidades de ganar, ¿no? y sí que se ha hecho gente fue, o sea, se ha expulsado gente pues por líneas rojas que te pones y la gente no las cumple y eso sí, pero de decir directamente que no también un poco como ser bastante sincero con la gente, en plan nuestra propuesta es esta, nosotros podemos hacer esto, igual pues para tu situación no, no te vamos a poder ayudar porque lo que nosotros hacemos son estas cosas, entonces pues igual hay sí. este recurso municipal o igual este otro sitio en el que te pueden ayudar, pero no como nosotros llegamos hasta aquí, lo que hacemos es esto y tal, como como ser bastante sinceros con esto. Sí. O sea, claro, esto no sé, no sé cómo es el los recursos hacia a nivel administrativo que existen aquí de servicios sociales y de vivienda allí lo que sí que hacemos es mandar a la gente a hacer un poco todo el recorrido de, de instituciones de empadronarse si no están empadronadas en el piso, ir a servicios sociales y demás, porque hay una serie de informes y demás que sobre todo con la nueva con la, la ley 24-2015 esta que, que fue como una victoria de la PA y tal, sí que a nivel legal hay cosas que pelar, no a nivel sobre todo en casos de bancos y así o de alquiler social y tal que tanto el juzga, tanto permite que pues yo qué sé, ¿no? Que el, que el juez pueda suspender durante unos cuantos meses un lanzamiento o incluso llegar a obligar a, a un banco a hacer un alquiler social y así, ¿no? y como que nos da un poco de de legitimidad y tal pero al final es usarlo para esto no porque al final pues te ayuda a que el conflicto sea más la o sea ¿no? a, a, a temporalizar más el desahucio o lo que sea y poder entonces ganar tiempo para poder plantear el conflicto y ganarlo y demás la cosa es que al final no da ni, o sea como no hay no hay ninguna solución la administración pública y, y sí que se, se ganó lo ¿no? que es obligatorio que las administraciones realojen a las familias que no tienen alternativa habitacional porque tienen menos de no sé cuántos ingresos y no tenían propiedades. Pero no hay pisos, entonces no, responder no responden, pero sí que hacemos el recorrido para, para esto. También muchas veces cuando la gente llega o les han de servicios sociales Oh, y han hecho todo el recorrido y están super cabreados con los de servicios sociales porque les han tomado el pelo o les han dicho que no les van a ayudar o les han dicho que les van a dar cuando los desahucien tres días en una pensión en el pueblo de al lado y, y tal pero sí que en ese sentido sí que entonces habría que ver un poco aquí cuál es que ofrece la administración y así ver qué, qué sentido tiene que lo haga o no pero, y, y esto sobre todo esto con más con las situaciones más de exclusión de directamente gente que ¿no? pues de impagos, de que no pueden acceder a una vivienda y así, con el tema de alquileres y subidas y no renovaciones menos porque es que no hay ningún tipo de recurso que te puedan dar. Se dice, well, esto se puede hacer y suerte". como el el tema es que mayoritariamente los desahucios se ponen con fecha y hora. Eh, entonces la persona afectada le llega una notificación de desahucio y por eso lo sabemos. La hora concretamente en Barcelona la sabemos el día antes porque tenemos un contacto en juzgados que nos pasa como el horario que tiene la comitiva judicial ese día. si No tenemos que estar de 9 de la mañana a 3 y sabemos cómo a qué hora va a venir. Eh, y después puede que haya pues desahucios que se ponen sin fecha fija, que son los desahucios en abierto, que cuando se hacen y primero intentamos recurrir porque en principio es algo ilegal y tal, y si no se re, y si no se consigue echar para atrás al juez, pues nos inventamos historias como depende, ¿no? Pues en Popla hay en Raval fue como la más exagerada, pues que era verano, eran fiestas populares del barrio era en un pasaje súper pequeño, hicieron como Raval versus Blackstone porque era un, un bloque entero de Blackstone con fecha abierta. Fue 15 días de conciertos, actividades y tal a tope para intentar parar el desahucio y de hecho se paró. no eh, Otras veces no hemos tenido tanta suerte y ha sido un poco de vigilancias precarias entre las compañeras de, y las vecinas que cuando lleguen los Mossus ese día pues ir todas e intentarlo parar. Es complejo, ¿no?, cuando te encuentras las, las fechas abiertas. Pero si no es fecha abierta, siempre hay día y hora y, y por eso convocamos. Sí, sí que a partir del tercero del cuarto lanzamiento que van van los mosos, sea, tiene que pedir la propiedad que vaya los mosos, el juez decide si van o no y tal, y sí que a partir de un momento ahora ya están como mandando antidisturbios y así, que además hacen dispositivos cada vez más pues desde la primera hora de la mañana y demás, pero sí que también, no, esto ha sido como los últimos meses y que sí que estamos en plan una fase de como pelear mucho y que sean como cosas como muy mediáticas de, de se están destinando todos estos recursos para echar a un señor mayor de su casa o para echar a una familia que dentro de un mes ya tenía asignado un piso del ayuntamiento para tal. como Sí que hay como unas dudas ahí que no están resueltas sobre si la como esto que está escalando el conflicto y que cada vez hay como la sensación de que los Mossos vienen con los antidisturbios como en un lanzamiento más, ¿no? Como antes venían quizá en el, lo, el octavo, en el, en el quinto y ahora quizá en el tercero ya intentan ejecutar. Hay como toda una idea de que quizá es como el propio movimiento que se ha ido organizando, entonces cada vez se legitima más que vengan antes, ¿no? pero bueno, nos vamos como readaptando a lo que nosotras mismas o lo que genera también el poder en contra de nosotras y ahora estamos en ese momento tola, total que ha dicho el Kim de llevamos ya bastantes meses que hay como algún desahucio complicado en algún barrio y nos organizamos para que mucha gente pues hacemos lo que hacían las de Madrid también, pues mucha gente ponerse dentro del portal ya desde la desde antes de que lleguen, mucha gente fuera, mucho muy mediático y que se lo piensen dos veces aunque hayan montado el dispositivo. Que eso parece complejo, pero a la vez es bastante guay porque está como generando un imaginario que yo al menos cuando estaba solo en el movimiento ocupa me parecía imposible de cuando ya hay un dispositivo hecho, ya está pues no, no, como no no está. Puede que la, los mossus digan, vale, pues es demasiado complejo, vamos a poner a gente en peligro, pues nos retiramos. Aunque muchas veces también se ejecuta, ¿eh? pero Sí, es un poco la batalla en que estamos con lo de los tesocios abiertos también es una cosa que no existía antes, que se empezó a aplicar porque los jueces no les gustaba que sus, no, que la ejecución de las sentencias que dictaban no se cumpliera porque había gente parando los desaucios. Y, y es una pelea en la que estamos, ¿no? De hecho, se consiguió, como que en el decreto esto que hizo en, en marzo pasado el gobierno, se prohibieran como explícitamente los desahucios con fecha abierta, pero pese a eso, yo que sé, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por ejemplo, uh, como lo legitimó y dijo que, que, que se podían hacer y los jueces lo siguen haciendo, ¿no? Pero, bueno, estamos ahí en una batalla con, con los jueces, que yo creo que es el hueso más duro de roer de todos que la policía no es como el sector más corporativo y peor que la policía y que, que los propietarios y que todo el mundo no se puede cuestionar como no es como súper inaccesible tal no porque al final pues mira las policías pues tienen mandos políticos y ahí podemos atacar y hacer daño y presionar y se va haciendo y se intenta hacer pero bueno a medida que el movimiento se va desarrollando y, y ellos también van respondiendo tenemos que, que buscar nuevas nuevas propuestas para enfrentarnos pero sí en principio pero esto eh, todos los procedimientos de civiles de desahucio de se tienen que notificar con fecha y hora a la persona como esto, lo, esto está en la ley de enjuiciamiento civil y, y lo hacen bueno pues es que recasco. Es que recasco. <risa>